Por ejemplo, el presidente de casación, el doctor Gustavo Hornos, que preside la casación, que todos ustedes integran, se comprobó que iba a reunirse con Mauricio Macri en la Casa Rosada. Yo sé que ustedes piensan, porque leí en los diarios que le han pedido que renuncie a la presidencia, pero la verdad que debería ser algo más. ¿Y sabe por qué le cuento? Porque también a mí me acusaron de reuniones con el doctor Casanelo en Olivos, de estar enterado, porque todos los medios de comunicación de este país decían Cristina se reunió con Sebastián Casanelo en Olivos. Es más, hubo testigos que afirmaron el día y la hora que lo hicimos, hoy procesados por falso testimonio. La verdad que la primera vez que vi a Casanelo fue cuando me citó a indagatoria obligado por el doctor Martín Irursun, el autor de la doctrina... De, ¿Cómo era? Eh, eh, poder residual, ¿no? O sea, prisión preventiva por el peligro del poder residual. Fíjate, prisión preventiva por eh, poder ejercicio de poder residual. A mi secretario, que lo estoy viendo acá, entonces mi secretario, el doctor Mariano Cabral, hoy prosecretario administrativo de este cuerpo, el doctor Martín Irursun en persona lo citó como testigo a la Cámara Federal Federal en Comodoro Pi, para que dijera si Casanelo había ido a Olivos. Obviamente no ha habido a Olivos, nunca lo fue. Ahora bien, se comprobó que todo era mentira. Pero está claro que si se hubiera comprobado que era cierto, era una conducta penalmente reprochable. Porque si fuera solamente una cuestión de ética o de maneras, nadie cita a dar testimonio en una Cámara Federal Penal por una cuestión ética o de valores o de estilo. Es porque se presume que si alguien tiene que declarar sobre un hecho, ese hecho es penalmente reprochable. No creo que ustedes pierdan el tiempo haciendo audiencias testimoniales para condenar a alguien éticamente. Calculo que hacen audiencias testimoniales porque se trata de hechos penalmente reprochables y por lo tanto hay que investigar. Bueno, es exactamente lo mismo que hizo Hornos. ¿Qué van a hacer con Hornos? ¿Le van solamente a pedir la presidencia? Fue cinco, ahí decían que Casanelo había ido una vez a verme, acá fue seis a verlo a Macri. ¿Va a seguir siendo miembro de la casación? Porque si renuncia a la presidencia, termina integrando su sala y va a votar, como ya sabemos que votó en las causas mías, que coincidía cada vez que lo iba a ver a Macri, un sablazo en la cabeza a Cristina va a seguir siendo, pero mira vos, y nos quieren convencer que ustedes son imparciales y que nos juzgan imparcialmente. La verdad, doctor, la verdad, doctor, es un espanto.